Esperamos tener un buen partido, ya estamos mentalizados en poder dejar los tres puntos acá en casa. Estamos en no pensar en eso, ya es algo que, que lamentablemente ya pasó. Hoy están los profes de reserva que nos ayudaron mucho esta semana. Y como te dije, nada, mentalizado en ganar mañana. ¿Qué aspectos se trabajaron en la semana? se trabajó todo táctico al ser otro cuerpo técnico por ahí es un poco diferente al anterior así que nada retocamos varias cosas pero bueno no recién va a ser la primera semana así que si siguen iremos retocando un poquito más a, adaptándonos a su estilo de juego ¿La idea es seguir con la misma línea del, eh, que venía trabajando el Pampa Sosa o el grupo se tiene que adaptar a algo nuevo? No, no es algo un poco distinto tampoco trataron de meternos tantas cosas en estos días porque eran muy pocos ...pero de a poco ir agarrando la idea que nos imponen ellos".